The ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. <laughs> There's a policeman with an honest soul, at scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his.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 Curfew calls the line. The comedy divine. The bulging eyes of puppets strung by a string. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Mm. Llegué todo te hagaño Si sí, un es, te tragando une, una pica tosta en cuestión, en, en concreto ¿No sabéis lo que es okay, una, una pica tosta? Bueno, pues, en otros sitios llaman los, o al, al trabajo eh, Probeis una si queréis Y dijeron, ¡Venga, torrijas. Oh, qué sé, yo, y ya me listo la puñeta de la vida. Para mí fueron eh, picatostes. Oye, ya lo que hay? Un cachupán, se molla un huevo, se molla... En... No, pero Un cachupán, ¿eh? una rodaja de, de pan, mollase, mollase en un leche. Yo ¿eh? me muy defensora de la leche de vaca. ¿eh? Porque, bueno, dicen eso de... Llemalo, llemalo, la leche, llemalo, da cáncanu, agarras cáncanu si, si bebes leche de vaca, no lo no sé, también agarras cáncanu, Agarras ¿eh? cáncanu más claramente que sí yo, respirando el fumo de los coches, ¿eh? sí, seguro que agarras cáncanu respirando el fumo de los coches, y si comes nada más fruta y es frugívoro, tienes muchas... aumenten estas probabilidades de, de agarrar de agarrar diabetes bueno oye en fin <ríe> luego eh, también está el hecho de que bueno pues yo por lo menos hasta hasta ahora hasta la fecha de ahora no vi ningún estudio que digamos oye concluyente que diga eso de que la leche es eh, malo seguramente hay gente para la que la leche es malo Para mí el pimiento y es malo. Yo como un pimiento y puedo a morrer. Entonces igual yo tenía que, eh, que entamar una, una campaña, ¿eh? una campaña así guapa en las redes, y, mm, las redes y contextos y tal. Bueno, pues mm, lo primero para compilar a, a más gente ¿eh? que pasara lo mismo que mí, que, que el pimiento y se mal. Seguro que seguro que hay gente que que el pimiento y se mal. Pues no creo que vaya a ser yo tan original como para que se cosa mía nada más. Seguro que hay intolerantes al, al pimiento, ¿eh? A mogollón. Entonces, bueno, lo primero voy a, a recompilarlos a todos. Bueno, a todos, no creo que pueda recompilarlos a todos. Pero bueno, unos cuantos más, ¿eh? Y voy a empezar a, a meter ellos en la cabeza, porque ellos a lo mejor piensen. No, eh, tengo una intolerancia alimentaria como... Oye, como podía tener otra, hay gente que lle... intolerante a los cacahuetes o que tienen alergia, más bien, eh, hay gente que es intolerante a la lactosa, ¿eh? otros que son intolerantes al gluten, eso es peor porque no pueden comer casi nada los los celíacos, ¿eh? y es una cosa muy muy jodida. Porque además, haciendo, ¿eh? <risa> haciendo un inciso, que no se me fue la pinza, vale, que estaba, estaba hablando de, de los pimientos. y eso vino a cuenta de hablar de la yeche que vino a cuenta de hablar de los picatostes sí, yo sí, me vale ¿eh? todo toda esa historia que no, no se me no se me da la pinta. lo que pasa que ahora joder ya que salió el tema de, ¿eh? de los celíacos de la celiaquía pues quería comentar que manda huevos lo caro que lle ¿eh? lo caro que lle ser celíaco supongo que si de algún celíaco está sintiéndome pues sabrálo perfectamente Yo hice el experimento ¿eh? un día que, que fui a comprar un par de cocinas a, a, al supermercado ¿eh? y de repente vino a la cabeza porque estaba, va a ver, la historia de ya comprar una serie de cosas para pa llevar a, a una comida en común, una comida este de, de trash que se llama. Yo traje esto, yo traje lo otro, por eso llevo una, una comida de trash Este sábado, por cierto, tenemos otra comida de, de traje, los de la radio. Esta en concreto no llega de, no de la radio, sí, ¿eh? pero bueno, casi, porque ya era de, del chiringuito, este que, que, que con gestionamos, no solo la radio, pero bueno, también otros colectivos, pero bueno, entre ellos la, la radio, con mucha, con mucha importancia y mucha presencia, la radio, Radio Cuca. Y la cuestión que decía yo, digo bueno, como hay de algunos de algunas de las personas que deba que deba acudir, pues sufre de sufre de la de la de la celiaquía, de intolerancia al al gluten de trigo. Bueno, pues venga, voy a ya que tengo que comprar cosas para hacer pa un para una comida para hacer pa allí, pues voy a comprarles voy a comprarles sin gluten, aptas para para esa gente, los celacos. En concreto, ya os digo yo lo que lo que hice lo que es llevar que, que, que ni se llegó a probar, por cierto, ¿eh? ¿Eh? no sé si es que hay gente muy malo o siente muy inteligente. Yo hice paté de lentejas, pues otros diréis de dios, pues no se puede hacer un paté de lentejas, ¿cómo vas a hacer un paté de lentejas? Bueno, pues yo fui yo lo que hice, ¿qué pasa? ¿eh? Pues, pues pasé unas lentejas por por por po, po la batidora. ¿eh? iba a decir por pasar por él, pero yo a ser mentira, es muy fino ya. ¿eh, no? ¿Eh? En cuanto a hacerlo a mano, fue algo, fue algo a través de, de la batidora. La cuestión ya que pasélo en la batidora, eh, añadí para expresarlo eh, pan rallado, que es una de las cosas que fui, que fui a comprar para apto para hacer legos, porque digo, claro, joder, si he hecho pan rallado... Entonces es ya lo, la gente que ya celía con un no puede comerlo, ¿eh? ¿no? puede comerlo, entonces tenía que ir a tenía que ir a comprar pan rallado para pa hacer lente y es que pasara por la batidora y que estaba espesando, ah, ellos también que sí pimienta, que no me acuerdo qué especias. Pimienta, que no pimiento. <ríe> yo pimiento no, no lo he hecho ni, ni para Dios. Pimienta sí pimienta, así que está muy buena. ¿eh? Está muy buena la, la pimienta más así picantina y tal. A mí es la que me gusta, la picante, pero bueno. Yo he hecho que blanco o negra. Hostia, no lo sé ni yo si pimienta blanca o, o, o si pimienta negra. Pero bueno, una de las dos seguro. ¿eh? Una, una de esas dos. Bueno, el caso que, eh, bueno que pues tenía que... tenía que espesarlo un poquillo porque quedara demasiado, demasiado líquido y entonces bueno pues tenía que tener que espesarlo la manera de, de espesarlo una manera muy, muy afalladiza y eh, para cualquier cosa eh. oye vosotros cualquier cosa que tengáis que, que espesar eh, podéis tirar podéis tirar guapamente de del de rollo este y del del, del pan rayado ¿Eh? Sí, sí, de verdad, vos lo degollo ¿eh? que no llegué a ser yo un experto en cocina, ni en masterchefes, ni nada de eso, pero con estos sucrinos, cuando me los suelten, quedome con ellos. Entonces, bueno, tenía que echar ahí pan rallado. Y después, a continuación, también para, bueno, pues lógicamente no vas a comer un paté a cuyaraes. Bueno, pues comerlo si te da la gana, <risa> no es ya lo habitual, pero tampoco veo yo que, que haya que, que quitar a Naide de comerlo de esa manera siquiera. A eso o a puñados. Pues meter los dedos, agarrar un puñado y meterlo para la boca. no te quita nadie o yo por lo menos no te, eh, te quito ni me iba a sentirme ofendido si de alguien lo comiera sin Ya os digo que no lo come nadie ni así ni de otra manera pero bueno oye, en fin <ríe> entendéisme lo que lo que quiero decir no bueno pues la cuestión mmm, llegué lógicamente para evitar que, bueno, pues que hubieran la necesidad de comerlo de esta manera por cierto buenas noches macetu que se me metió macetu al, al chat ¿Eh? Bueno, seguimos con la historia Para evitar que nadie lo, lo tuviera que comer de esta manera Así que quedamos bueno, pues, un poco puerco Bueno, qué sé yo ¿eh? Depende, hay culturas por ahí que, que comen habitualmente con las con manos ¿eh? Y bueno, pues a mí no me parece especialmente puerco especialmente No sé por qué Bueno, pues por... Yo cuido que el relativismo cultural el, el fecho por el que nosotros lo podamos considerar eh, de algo, algo porco y, y, y otros no, y otras culturas no. Bueno, tampoco vamos a meternos ahora que no hay el tema. Estamos hablando de, de los celíacos y lo, y lo caro que es la historia. Bueno, el tema es que para pa pa que no, no hubiera que comerlo ni en acullarás ni en apuñados, pues dice yo, bueno, pues tendré que comprar unos... ...unos panecinos de estos, ¿no?... ¿Eh? ...unos panecinos tostados... ...para poder... ...para pa el, pa el que hay pete que... ...que lo eche en el panecín... Y, ...y y lo coma de esa manera, ¿no?... untado en el panecín... ...entonces dije yo, bueno, pues lógicamente... Eh, ...los panecinos también están... ...tan fechos con con de... ...de trigo... ¿eh? ...y entonces pues también viene gluten... ...o sea que voy a tener que también... ...comprarlos en sin, en sin gluten... ...oye, ¿quieres creer?... Eh? queréis querer todos que cuando fui al, al supermercado este y en, en cuestión, que sabía que tenía muchas cosas sin gluten oye, cuando voy a, a comprar el pan rallado porque soy muy señorito eh. ¡Hostias! ¡Oh! yo antes eh, hay un tiempo ni se me hubiera pasado por la cabeza comprar pan ya rallado ¿eh? para mí comprar pan ya rallado Eh, me decía ser como comprar unos pantalones ya rotos, <risa> que bueno, que, que llevase mucho, ¿no? Hay mucha gente que, que compra pantalones ya rotos, ¿no? Bueno, los pantalones rotos, eh, hubo un tiempo que los llevaban los punkis y otra gente de mal vivir, pues a lo mejor precisamente porque rompían de, ¿eh? de, de, de, de llevar una mala vida, ¿eh? de andar sentado... ...por el suelo y, y de no cambiarlos en, en 20 o 30 días, qué sé yo, eh, pues por esos motivos... ...o de usar deliberadamente ropa viejo. Eh. A mí, yo por ejemplo, tuve pantalones rotos, por supuesto, porque me rompieron por uso... Eh. ...lo que pasa que una persona normal, por ejemplo, la miomá... Eh, Eh, escandalizaríase de que oye habiendo abondo como para pa hacerse para mercar unos pantalones nuevos anduviera con unos ...anduviera con unos viejos y rotos... ...pero, pero a mí me prestaban... ¿eh? ¿Eh? ...considerable, no sé... ...de, de algún tipo de, ¿eh? de... ...de rebeldía juvenil... ...podía ser, andar con los pantalones viejos... ...no tengo ni puñetera idea... ...pero bueno, ya ves... ...porque después empezaron a venderlos en las tiendas... ...y costaban unos perres... ¿eh? ...considerables... ...hoy en día también los venden en, en las tiendas... ¿eh? ...y siguen costando unas perres considerables... Pues el pan rallado pasa lo mismo que con los pantalones rotos. Yo, ¿qué queréis que os diga? El, el pan rallado que yo use toda la vida, rallávalo yo. Quiero decirte, vamos a ver. Cuando compres pan para casa ¿eh? y, y queda duro... no lo comestó o deje el endurecer a posta y he alguna vez sí que lo deje endurecer a posta oye pues pues si pues los machaques con con lo que sea y lo mueles y queda ese ese pan pan rallado de fecho yo cuido que no hay mucho tiempo que se venda el pan ya rallado bueno no sé El caso es que, que yo, por lo menos, nunca no comprara pan rallado. Esta fue la primera vez que compré pan rallado en vez de rallarlo yo. Supongo que tiene que ver con el fecho este de ser un asalareo de mierda. ¿Mm? Ahora hago muchas cosas que no hacía en antes. Y ahora, a lo mejor, bueno, pues gasto perras en cosas que, que en antes... nunca tenía necesidad, a lo mejor estoy cayendo nas necesidades creais. Bueno, ya sabéis que soy como como como Gilles soñador cuando se convirtió en Gilles Rolambo en Bustero. Bueno, pues si me ven a ser una cosa así na, vale? Eh, hombre, la y como se sabe muy soñador, nunca no fue. Pero pero bueno, sí podríamos decir que alcanza cotes de de coherencia ahora mismo, bueno, pues que van van más pa allá de lo de los razonados. ¿Eh? vamos a decirlo vamos a decirlo así ¿no? yo el caso ya que compré ese pan ese pan rallado... pero lo que tenemos y ¿eh? a lo a lo caro que resulta ¿eh? que resulta la celiaquía la celiaquía resulta muy cara muy cara muy cara porque bueno pues en este caso pescanceme de que si un kilo de pan rallado costaba no me acuerdo ya ...pues que que en 90 céntimos una una cosa así ¿no? ¿Eh? Eh, pues medio kilo de, de pan rallado en sin, en sin gluten parece que costaba 3 euros o 2 euros una cosa una cosa así ¿eh? más el doble, no sé si me acuerdo que, quedé flipado porque ya era más el doble y ya no me volteó nada cuando fui a embarcar los panecinos para pa untar ese, ese paté de lentillas que ya fue, pues nadie comió el paté de lentillas ¿eh? en fin, también es verdad que yo fui el primero que cuando me dice un colega Eh, tú qué traes todo eh un pata de lentejas y tal seguro que no lo quiere nadie y Dice, sí hombre sí que viene aquí un colega mío que es vegetariano y seguro que digo no no ya ves como te digo yo que, que no lo va a comer nadie no lo come nadie ¿verdad? o sea lleve dos, dos túperes tuppers ahí dos dos tarrines bastante oye grandes y tal para que diera para mucha gente. No no de tío, no ni llegaron a probar el paté de el mi paté de de Bueno, aquí vamos a aquí qué vamos a qué vamos a hacer, no no quisieron. Y entonces bueno, pues eso ese pan rallado que yo sepa para para espesarlo que tan caro me salió y en un digamos esos panecinos Que nadie utilizó, porque lógicamente, si, si nadie comió el paté, nadie tuvo necesidad de los, de los panecinos para ¿eh? pa echar el paté en arriba de ellos. Entonces, bueno, unos panecinos, mea. Eh, si, pasaba lo mismo, ¿eh? Si un, si un paquete de, ¿eh? de, de medio kilo de panecinos costaba un euro, un, un paquete de, de 20 panecinos ¿eh? igual costaba tres. Yo oslo de verdad, una cosa así Una cosa así, ¿no? una cosa así ¿no? Increíble, yo no sé Si el, el rollo este De, de la comida Para pa gente celíaco Y de verdad tan caro Producirla o, o y de negocio Y de meramente negocio, pongo la así ¿no? Porque bueno, pues tengo ahí una población Hasta cierto punto Población cautivo Que no ni queda otro que Que comprar este tipo de ...este tipo de productos... ...no hay queda otro que comer así... no, ...porque si come de los otros... ...pónse a morrer... ¿eh? Eh, ...sí, sí, ponerse a morrer... ...más o menos como me pasa a mí cuando... ...cuando como pimiento... ...o de algo que tuvo incluso cerca de pimiento... ...pasan ellos a, a los celíacos también... ...hombre, no a lo mejor... Mmm, con, ...por comer de algo que tuvo cerca de... de, de ...por ejemplo, pan con gluten... Pero, pero sí por comer una cosa en un plato que, que tiene una miguina o dos de, de pan, ya pueden ponerse a morrer. Yo pongo a morrer cuando como por supuesto eh, bueno, a, a propósito nunca como pimiento. Lo que pasa es que sí que es verdad que el pimiento is muchas veces para bueno pues pa, eh, pa, pa' dar sabor a cosas. El sabor pillase muy deprisa, o yo por lo menos pillalo muy deprisa, enseguida pillo cuando de algo tengo pimiento, como no, ¿viste? Yo una estrategia adaptativa, digamos. Pero bueno, de todas maneras, de alguna vez me la colé, ni de alguna vez me puse malísimo por, por comer pimiento. Eh, por supuesto también de alguna vez, me, bueno, por supuesto no, esto pasaba a mí, yo una, yo una exageración, tengo me he puesto muy malo por eh, comer cosas que estaban en la misma nevera ...que había eh, pimiento guardado... ...vosotros de eh, somen hedónico... ...eso ya llegué y es un repugnante... ...porque eso no puede pasar... ...bueno joder, a mí pasó... ¿eh? ...y te explicaron una vez que, que, que el pimiento soltaba... ...bueno, pues, ...yo qué sé, pues... ...todas las cosas que son muy aromáticas, muy colorosas... ...el color lleva un sentido eh, químico... ¿Mm? El, eh, ...si golemos las cosas... y porque llegan a nosotros pues una serie de sustancias químicas que suelten o de gases o la de mi madre que suelten las cosas ¿eh? las cosas que huelen y entonces es el, el nuestro interpretales como como bueno pues pues, pues como eso como como olores ¿eh? como olores bueno pues la cuestión y es que yo tengo me he puesto malo por beber agua ¿eh? de de una charra abierta una charra no una botella cerrada Que estaba eh, guardada en una nevera que tenía un plato eh, de pimientos eh, recién fritos ahí al lado. Claro, yo, eh, encima, bueno, estoy yo todavía peor, porque yo, según me vi el primer trago, ...dijo, Dios, qué baja, no sé qué, sabe pimiento. Y díjome la, la miocuela, que ella era la, la propietaria de la nevera en cuestión, me no sé qué, da, vas a ver el pimiento y tal. Y puseme malo, ¿eh? De cagalera, bueno, eché una cagalera de allí tremenda. Y luego acuérdome también una vez que fuimos fui con la familia a comer una, una paella como avante, pasquiller y tal. Y nada, estaba muy buena, ¿eh? yo esa vez no me detesté nada, comí la de puta madre, tal, no sé qué. Oye, por la tarde empezó a ponerme malo también, una cagalera, vomitona, la de Dios. Oye, ocurriese mal día siguiente, yo me acarón, no, no llevaría pimiento la. ¿Eh? No llevaría pimiento la, la, la, la paella en cuestión Y bueno, pues preguntó un tío mío Que ya era por lo visto amigo de, del cocinero de restaurante Cuestión Y dicho, y eso de, bueno, bueno, sí, hombre, sí De algo de pimiento hecho y pa... Bueno, pues a mí pasa eso Igual que otros son intolerantes al gluten Yo soy intolerante al... ...al pimiento, ya sabéis... ...igual que para acabar con Superman... ...tenéis que haceros con Kryptonita, ...para acabar conmigo... ¿eh? ...no tenéis falta de más nada que... ...que de, de facemos con pimiento... ...bueno, sencillamente damos una paliza... ...que yo tampoco a ver muy fuerte... ...y muy resistente, no sé qué ...es bastante flojo... ...entonces la paliza podéis dármela... ...y acabéis conmigo sin falta de pimiento... ...nada, olvidad lo de pimiento... ...que no fa falta ninguna... Eh, pero, pero sí se me ocurre la idea esa, que de, de la misma manera, que bueno, que, que existe toda esa campaña en principio infundada contra la contra la leche, yo podía montar una campaña contra, contra el pimiento, ¿eh? sí, podía, podía eso, pues, juntar a unas cuantas personas que tengan una intolerancia contra el pimiento, y podíamos llenar una hipótesis. ¿eh? La hipótesis es que eh, el pimiento y bueno pues ah, sí, vamos como lo de la leche y el pimiento y cancerígeno. ¿eh? Ya, ya, ya, el pimiento provoca, provoca cáncanos y tumores y, y la de mi madre. Eh, que, que Eso es una barbaridad, que nunca está basado nada, pues joder, lo de la leche tampoco. ...vale, habrá gente que me diga... ...no, no, de la leche hay estudios... ...y hay cosas y... ¿eh? ...y hay mucha gente que lo defiende... ...tiempo al tiempo, coño ahora mismo... ¿eh? Eh, ...si yo suelto esto del, del pimiento... ...todavía no tengo... ...a ver, no tengo... ...en qué basarlo, digamos... ...no tengo estudios, no tengo tal... ...pero tiempo al tiempo... ...según vaya creciendo la bola... ¿eh? ...pues habrá gente que... ...que artículos... claro, ¿por no? Eh, yo mismo escribir algo de algún artículo, ¿eh?, diciendo lo malo que es que el pimiento. claro, va a ser un artículo científico. Hombre, en principio non no, pero bueno, qué coño sabe la gente. La mayoría de la de la gente que anda por el mundo sabe en qué consiste una teoría científica y qué la diferencia de otra que no. la mayoría de los casos pues pues no sabe lo que ye la falsabilidad la replicabilidad y todas estas cosas en principio no claro saben lo que son los grupos de control los grupos experimentales pues normalmente no entonces dicen fais una afirmación cualquiera o tanto una afirmación cualquiera y en principio porque no vas a porque no vas a a cariela coño mira mí sentame de pena al pimiento y resulta que dices ti que llegue que el pimiento come los huesos y, y, y, y que crea el cancanu y, y que te cagues para abajo meca, yo cago me tamí, meca, entonces si es igual, está comiéndome los huesos, meca, meca, meca. Y entonces, claro, oye, sume está la teoría y empiezas a liar todo lo, eh, todo lo que haya sobre ello. Eh, sin falta de, de, de, de, de comerte la cabeza, a ver si este uso grupos pues, control o adecuados o está tomando... está llanciando conclusiones en que, en sin que necesariamente haya ahí unas causas a fallaides, ¿eh? en sin que puedan atribuirse los efectos a unas causas diferentes de las que él, ¿eh? de las que él postula. No, no es necesario para nada, no es necesario para nada. Yo, ¿qué? El pimiento, siéntame mal. Pues, pues ya está el pimiento, y malo ¿Eh? Oye, no, pero siéntate mal a ti. No, pero malo para todo Dios. Joder, ¿eh? Siéntame mal a mí, pero que no, no, lo tome, no lo tome nadie No tienen por qué andar los demás tomando pimiento Están engañados el Estado y el el Estado y los poderes están utilizando los pimientos para acabar con la con nosotros con la población para debilitaros claro eh, darnos pimiento eh y entonces estamos todos joder, entre la cajaleta y toda la pesca estamos bastante más débiles eh. y el débil no se revela el débil no está para rebelarse entonces ahí está los Estados eh, están utilizando el pimiento para eh, para acabar para acabar con la, con la nuestra rebeldía mm, para acabar con las personas El pimiento y el mayor enemigo de la humanidad. ¿Qué pensáis que no? ¿Qué, qué, qué pensáis? que, que vos creíais lo que lo que dice eh? lo que dice el Estado? ¿Eh? ¿Vos creíais la, la, la mentira, la vil mentira oficial? ¿Eh? Despertad, hombre, despertad. de una puñetera vez. El pimiento mata. ¿Eh? El pimiento y es lo que el pimiento y es la causa ¿eh? y es la causa y es la herramienta que tienen para Para pa, aferrarse pa al, al poder, ¿eh? para que el poder se perpetúe, ¿eh? para que las castas se perpetúen, todo gracias al pimiento. ¿eh? Y vosotros, pringainos, ¿eh? que, tomando el pimiento. ¡Ay, qué rico está esto! Con el pimentín. ¿eh? <risa> ¡Uy, qué bueno! ¿Y esto de comer un pimiento del padrón? Así? <risa> pringainos, pringainos. ¿eh? ¿Entendéis más o menos lo que lo que quiero decir? no Ahora ya cabe el discurso. Sí. A ver, que yo no llegue que tenga nada contra el pimiento, joder <risa> Bueno, sí, sí, tengo mucho contra el pimiento Desmásé tú. Eh, eh, ¿Cómo hiciste el paté de lentejas? Oh. Ah, díselo, díselo antes, más ¿tú? no sé Bueno, a ver, como llevo un pedazo en sin mirar para el chat Igual ya lo igual ya lo sentiste, pero nada cogí, yo, Mira mira cómo les hice, ¿eh? también te digo, a ver Más de tú, no les comió nadie. O sea, debía tener un aspecto tan repelente que nadie se atrevía a comer aquello. Y era como, la verdad, que, mira, no lo pensaba todavía pero ya era como si, como cuando cagues y estás un poco suelto, ...eh, más o menos, sí, agarres un cacao, bueno, vale, sí, hablar de comida de cacaos en la misma frase, pues igual no llegue, no a lo más adecuado, pero bueno, yo cuento así rápidamente. hice unas lentillas como, como les de... Como les fraigo siempre, eh, que si con un poquillín de, de ayu, que si... Eh, un, no sé si llevan zanahoria bueno, eh, un poco tomate quizá. Y luego pasé pues, el luto pela pela batidora, eh, hasta que quedó fechu pasta. Y bueno, eché ahí el, el, la cantidad de pan rallado que hizo falta para que agarrara una una textura adecuada, textura de paté. Y luego, bueno, pues eh, añadí también, por cierto, pues las especies que quisiera. Al corto, mes de que lleve, eché pimienta. Y no me acuerdo si da alguna cosa más. No sé si también orégano, ¿no? Orégano y la pimienta nunca se bien Bueno, tú pruebes. Total, no lo comé de tampoco. <risa> no lo comé nadie, lo mismo, no lo mismo da... tenía que haber echado pimiento. Y entonces eso oye, pues, pues aunque solo fuera porque seguramente eh, que lo promovían les, les autoridades, pues la gente convenía el pimiento. ¿Eh? y vendría la policía allí y diríamos comelo comelo que el pimiento ya es bueno ¿Mm? porque el pimiento val valdría para ¿eh? valdría para pa tontanos y para dejar a la gente dócil y estas cosas <risa> estas cosas <risa> bueno eh, eh, fuera la la coña a ver eh, supongo que podéis podéis podéis, podéis si queréis ¿sí? yo fuego la cena, eh, metaforizar analizar todo esto que yo estaba contando de, del pimiento y, y trasladar a la, a la leche hombre yo no voy a eh, no voy a decir que no haya una buena parte de de la de la población de la gente a la que siente mal la leche ¿Eh? Coño, si estoy diciendo que a mí siéntame mal el pimiento Una cosa que gusta a la, a la más de la gente A mí siéntame mal ¿eh? Yo no puedo probarlo Pero no se me ocurriría a mí Pese a la coña esta que hice que hice que, que ahora mismo en un momento No se me ocurriría a mí Decir que decir que el pimiento oye malo El ¿no? pimiento oye malo para mí Eh, eh, bueno, sí, también los que dicen que la leche es ye malo Tampoco oye que digan que la leche es ye malo Ellos dicen que la leche ye, de vaca es malo para pa los seres humanos Bueno, pues en fin, igual tiene razón, qué sé yo Eso sí, eh, puede, puede que tenga razón Ahora, eh, de momento, vas a hacer nada Yo todavía, oye, busqué, eh, busqué mucho, eh, busqué mucho Porque yo... A ver, cuadra que soy un grandísimo defensor de la leche de vaca. A mí siéntame muy bien. Yo cuando estoy en del de tripes, por ejemplo, cuando comí pimiento, ¿eh? el horrible pimiento, pues a mí lo que me sienta los strippers es eh, beber un vaso de yeche de vaca. O de eso que venden en las tiendas ¿eh? y que dicen que es ye el de vaca. Que no sé si yo no no ye, ¿eh? <risa> eso... Hombre, tiene un aspecto parecido a cuando yo bajaba a la cuadra de ¿eh? del mi huevo valiente vayaba ¿eh? a la cuadra cuando estaba catando y, y salía un, un líquido que ya era así semejante a semejante a lo que a lo que nos venden como el leche de vaca también es verdad ¿eh? también es verdad que después el, el mi huelo valiente cuando subía los lecheres y les dejaban a carretera, pues cuando venía el camión de de la polesa, la polesa es la que recuerdo, parece que también de alguna temporada eh vendió pa pa' la gisa, parece, no estoy seguro, no estoy seguro pero parece, yo era muy pequeño. Eh bueno, cuando dejaba allí los los les yecheres, eh echaba ellos una botellina como de un la lechera no sé de cuánto oyeran, no sé si ...de 25 litros o de 50, no me, no me acuerdo... ...y echaba como un litro de un, un líquido verde... ¿eh? ...que no sé, nunca pregunté lo que era... ...pero sé que, que lo echaba para allá... ...así que eh, veía que, le, que echaba un poco... ¿eh? ...echaba un poco, miraba para ello... ...y luego normalmente echaba más... ...debe ser que a lo mayor... y ...dixeren los, de, los del camión, los de la gisa o la poleza... O ...lo de, ah, tienes que echar, pues... 25 centilitros y el enviado decía, eh, he hecho aquí más porque, para que se conserve bien, para que se conserve, supongo que sería un, un conservante. De todas maneras, ¿sabéis? Eh, voy a comentaros pues, un, un experimento, eh, voy a comentaros pues, un experimento. Dígolo yo, que soy defensor de la leche, pero inda si no, sino, oye, una cosa, y que sea defensor de, de la leche de vaca y otra que no os cuente el experimento este. Eh, pongo vos pues, en antecedentes. Eh, yo para pa semar, eh, pasemar pa semar, por ejemplo, yo que es el último que semé, que son los ayos. ¿eh? Lo último y lo, y lo único, porque últimamente no tengo tiempo para pa semar nada. Bueno, semé los ayos. Para semar los ayos, yo lleno lleno vacinos del yogur, coño vacinos de yogur, ¿eh? yogur recopilo entre la familia, amigos y tal, yo no tire eso, si coméis yogures, no tire eso, lo vas a ir, para mí. Bueno. y entonces bueno coño esos vasinos, fuego ellos son por aquí en abajo para que sirva de, de para drenar el, el, el agua ¿m? y bueno lleno los de, del compost que yo cribo un poquitín, empeñero un poquitín para para que tea sueltino y bueno pues nada he hecho lo hecho para allá eh, una vez que, que tengo fechos los los vecinos ya llenos y meto un, en este caso un diente de ayu ¿Eh? cada vasín, den pues para pa que se queden de pieta porque si no, cuando empieza a crecer la planta a ver, un, un vasín de yogur y, y pan arriba que faes el foraco por baixo, a veces queden barbes pero ahí, pues muy estable en un ye entonces hay que ponerlo en algo para que para que quede bien para que quede derecho yo meto eh, un, garro, un garro bricks bricks de, de yeche, ¿eh? Eh, abro los por un de hecho los como una caixa eh, y, y clavo ahí tres, tres vasinos de, de yogur de estos yo un no experimento muy guapo porque bueno, eh, esto que os voy a contar yo eh, bueno, pues voy compilando bricks de leche mmm, ya por los eh, según acabo la, la leche en casi tal meto los bajo el grifo pego ahí un par de meneos Y, y bueno pues guardo los eh, sin más y luego cuando voy a usarlos ye cuando los corto y los abro para hacer una caja con ellos oye pues cuando hago eso ¿eh? resulta ¿m? que queda un, un, un líquido ¿m? dentro de ellos que ye eh, un líquido similar oh. <risas> similar a aquel que echaba el mi Walu valiente ¿eh? ...sí, sí, sí, es verdad... ...y un líquido parecido... me fueme recordarlo... me recordar aquello... ...entonces, bueno, hombre... ...que yo sea un defensor de, de la leche... Eh, ye, más que nada decir que... ...a ver, que no lle... ...o no cuido que sea ...diferente de las demás cosas... ...y que los estudios que el ye hasta... ...hasta ahora... ...en los que tuvo acceso hasta ahora... ...bueno, pues concluyente... ...lo que se dice concluyente... no hay ningún, o sea ningún de los que yo vi por lo menos y es verdad ¿eh? que hay un porrón de gente que es intolerante ¿eh? a la leche a los a los yasteos bueno coño pues igual que yo soy intolerante al, al pimiento eh no José pues pues sí y que alguno me dirá pues seguro que hay ciegos que él ¿Eh? la gente no llega intolerante a ninguna cosa no pero bueno morirían otras cosas qué sé yo a mí después por supuesto no puedo terminar este ¿eh? no puedo terminar este este discurso en sin, en sin mencionar eh, el argumento por excelencia de, de, la, de la gente contrario a, a la leche de, de vaca eso de somos el único mamífero ¿Eh? Somos el único animal que sigue consumiendo leche en la edad adulta, Digo, sí, y somos el único animal ¿eh? que cocina la comida para poco mela <ríe> si nos ponemos así... ¿no? ¿Eh? Igual ya que que el cocinar también ye, también es nocivo. Bueno, hombre, pues pues pues, pues seguro que, que hay que hay mucha gente que piensa que cocinar la ¿eh? la comida es nocivo en una vez que facelo. ¿eh? seguro que sí y si no, no pasa nada que enseguida se junten unos cuantos ¿eh? y, y llancen esa esa teoría y seguro que oye, seguro que en, en poco tiempo consiguen consiguen seguidores sí, pues sí igual que que los de la Tierra Plano ¿eh? o, lo, o los que están en contra de las vacunas cosas ¿eh? pues así ¿no? seguro que seguro que lo, lo sacan enseguida ¿eh? porque bueno Yo ya lo dije más veces, supongo la anedonia, ya que yo soy soy un cientifista de esos, ¿sabes qué eso son? Sí, damos nocho a la mayoría de la gente, porque, bueno, a ver, de verdad, de ¿eh? verdad que, que, que todas las versiones que vengan de, ¿eh? toda la versión oficial, pues en principio yo cuido que... que habría que, que ponerla en, ¿eh? en entredicho ser extremadamente crítico con, con cualquier cosa de que nos venga de lo de lo oficial. ¿Por qué? Porque ya sabemos, y esto no es conspiranoia, ya, ya sabemos que a lo largo de la historia, bueno, pues los estados, los poderes, digamos, los intereses económicos, sobre todo, los poderes económicos, pues. pues mintieron muchas veces. ¿eh? y dijeron cosas que, que llenen mentir y muchas veces eh, cosas que, que llenen perjudiciales para para la salud de las personas sencillamente por ganar perros o por mantenerse en el poder o por bueno, entonces es normal desconfiar, es normal ser crítico lo que yo personalmente cuido que llegue, voy a decirlo de verdad estúpido ¿eh? cuido que es extremadamente estúpido Y pasar al extremo de ser extremadamente crítico con todo lo que venga del de oficial Y extremadamente crédulo con cualquier con cualquier cosa que venga del de otro yao. Pienso yo, ¿eh? pienso yo, no sé si lo pensaréis vosotros Pero bueno, yo pienso que, que ya es cine y, Oye, pues al que ya apetezca, pues ponese ahora mismo a entamar una campaña contra la comida cocinado Poder conciervos que somos el único animal ¿eh? y mira que hay animales en el en el mundo eh somos el único animal que come comida cocinada bueno y a los que ellos la damos nosotros parrinos y gatos y tal igual también comen comida cocinada pero porque ellos la damos nosotros ellos de por sí no la cocinarían ¿eh? Miréis si somos malos eh los nuestros vicios hacemos yo también a los otros animales, otras especies hacemos yo, eh? eh, enganchárselos nuestros vicios. Mira, ahí. Cocinar arroz, eh, cocer arroz y dale un perro así, eh, arroz cocido. Viene a ser exactamente lo mismo, eh, que cuando va cuando va el camello a, a repartir rosca a la puerta de la escuela, Lleva eh. a enganchar, lleva a enganchar a la gente, luego los niños esos, eh, seguro que seguro que quieren más y luego entonces páganlo. ya no llega gratis como ¿eh? como la primera dosis bueno los perros no se no se los cobra no se ellos cobra por por arroz pero, pero después seguro que necesitan arroz ya, ya inventaremos de alguna de alguna manera de ¿eh? de que los perrinos paguen por arroz sí sí digo yo ¿Eh? vaya debo poner un cantar pero pero no sabe cantar que es todo tonto, ah no, que porque ay, mira que lo dice que no debo volver a utilizar el ordenador de la, de la derecha, pero, pero miento como un como, soy incoherente para todo. Y seguí, seguí, seguí, seguimos todos en Radio Cuca, en Radio Cucaracha, la radio libre de el 107.3 de la frecuencia modulada en el www.radiocuca.org Me cacalle, que no lo dijera Tobiao, joder, van, van 45 minutos de, de programa, Tobiao no dice que esto ya era anedonia, cago la mal. Bueno, menos mal que como la, ¿eh? como la miseria remesa remesa por, por, por todos los bordes de, de este programa, ya sabéis de sobra que el que falan pues es otro que, que el anedónico miserable. Además, bueno, joder, eh... diciendo cosas que que no tienen mucho sentido ¿eh? y, y poniendo a ilegales pues pues unir a la anedonia con meseral y por narices esto tiene que ser anedonia oye voy a voy a aprovechar eh, ahora eh, para contar un un par de anécdotas que no quiero yo marchar en sin, en sin contarles vale Eh, eh, por un lado, mmm, bueno, a ver, cuento vos más en, más en, en profundidad. Voy a poner pues, en, en antecedentes. Eh, bueno, pues por internet, eh, el otro día un, un amigo, eh, un, un amigo que también lle, por cierto, locutor de, de esta emisora, pues puso un vídeo de, de un paisano que por lo visto bastante conocido y un, Ya ves, yo, yo no me de la misma media. Bueno, por, por lo visto, yo un teórico anarquista bastante conocido, ¿no? Y puso un vídeo donde el paisano es, explicaba, eh, bueno, pues cómo yo eché de ser una, una, una teoría de total novedosa y que había que poner en práctica y no sé qué, pues decía que, que la organización en sin, en sin poder, la organización libertaria. o era la maneira natural, digamos, de organizarse, De que si se xuntaba un grupo de persoas, non deben seguramente a montar unha estructura estatal de dios, sino que deben organizarse unha maneira, bueno, na que lo en principio Na que, lo, na que cada individuo pues bueno aportaré en función de lo que él deseare y recibir en función de lo que aportare o bueno, en fin esa, esa cosa que yo digo muchas veces también, por cierto eh, me parece que ya vos lo dije, pero digo otra vez, tengo el de Eche Genesis 1112 y ¿eh? es el libro del que falei tantas veces en el que se espella seguramente no sé si los autores tenían esa intención, pero en una Una sociedad libertaria. ¿eh? ¿Eh? Fíjeme conseguir una libra, en, en una feria del libro usado y de ocasión. A ver cuando vuelvo a, a Lielu. Bueno, eh, cortando ya el, el inciso, sigo con el tema de lo que pasó. Bueno, pues que bueno, el, el amigo puso este vídeo y eso sirvió para pa entamar una... una discusión, un discutinio, un debate sobre, bueno, pues gente que pensaba que que sí, que eso era natural y espontáneo, gente que pensaba que no, que que eso venía más de una ideas previas y después por en práctica, bueno. al cuento de eso, hoy en en Radio Cuca pasóme una una cosa que que quizá que quizá fale a favor de esa de espontaneidad. Yo muchas veces cuando me preguntaban, porque bueno, yo me típico que te pregunten eso, de vale sí, el anarquismo muy guapo y tal, pero pero cuando se dio eso, ¿Eh? y es posible eso. Y bueno, pues mucha gente a lo mejor te cuenta, sí, en la Ucrania de Néstor Magno pasó, en la Carrara eh, Segunda guerra mundial, o en, en ay dios ¿cómo se llamó la rebelión esta tan, de, ay en crostas coño en crostas y tal bueno sí y, y estoy pasando por pues, el vídeo una de las cosas que decía y bueno pues a lo mejor sencillamente eh, en cualquier sitio en antes de haber estado ¿eh? y yo muchas veces decía ¿eh? digo bueno pues mira mismamente eh, Radio Cuca yo un ejemplo Eh, y un ejemplo de personas ahora hay más, más, que, una, más que, que un ejemplo de la, de la organización eh, de individuos y un ejemplo de la deshadez que tenemos los individuos también pero bueno, deshadez es parte también de la, de la libertad individual y gracias a que construimos esto siga sí, a lo mayor por inercia pero bueno, eh, pero sigue sí, eh, Pero bueno, eh, yo siempre ponía eh, como ejemplo este sitio en el que, bueno, pues cada cual es responsable de sí mismo, no hay ningún tipo de, de liderazgo, cada uno viene aquí se arregla para pa hacer el programa con los otros propios medios, en que, sin que nadie diga cómo tiene que hacerlo, ni sin que nadie ponga, y ponga normas. Como mucho ayudes, ayudes sí, venimos a lo mejor a echar un gabito a otro que no sabe, <coughs> pero... normas y obligaciones, les mínimes. Y yo no sé si es precisamente por ese motivo ¿eh? por el que esto funciona de otra manera. Págame que formulado de otra manera. Mm, yo qué sé, vosotros si perdéis una cosa más valiosa o menos valiosa en, en un sitio por el que pase 30 personas... digo 30 20 o igual 32, no tengo ni idea, pero ya sabéis que no fue falta de Ortiz y de su número por pues algunos os conoces, hay otras muchas, no, yo no conozco la mayoría de la gente que que viene a facer radio Kuka. Contrariamente a lo que piensan muchos, es que en Radio Cuca conocemos los todos, no, no mentira. Yo no, no, conozco, no tengo trato con los, ¿eh? con los más de, de, de los, de los cucaleros, ¿eh? como digo yo muchas veces, como nos llamo yo muchas veces. No, eh, pero por embargo, eso. Bueno, eh, siguiendo con el tema, tú pierdes una cosa más o menos valiosa en un, en un sitio cualquiera por el que pasa mucha gente desconocido y que puedes esperar. Bueno, pues que alguien lo colle y lo, y lo lleve. ¿eh? No, no esperes volver a toparlo. Y una cosa que siempre me llamó la atención de Radio Cuca, y es que aquí puede quedar de todo, que no lo lleva nadie. ¿eh? sea si ahora llamará, yo qué sé, uno cualquiera, un compañero, oye, pues yo, una vez ahí un tal y llevármelo. Bueno, pero, joder, <risa> pudo estarse el caso. Pero bueno, yo vi por aquí, yo qué sé, desde... Desde el pues de memoria hasta una vez una cazadora, hasta otra vez mismo una mochila, nunca na, nunca faltó nada, nunca faltó nada. Yo mismo dejé aquí aquí cosas. Una vez quedóme un, un también un diapisua USB clavado ahí me acordé de él y vino la semana siguiente y le quitaba. Otra vez quedóme, un CD ahí metido. Pues vino a la semana siguiente y, y posaronlo, eh, quedaron el CD, metido en el portacedes y a la semana siguiente pues estaba aquí. Eh, hoy pasó otra vez una cosa similar, con una, de verdad, con un objeto que, que no tiene absolutamente ningún valor, pero con lo mejor en, en otro sitio, yo qué sé, pues, pues simplemente tiraban a la basura, no sé. Yo ahí, hay tiempo ya, no sé, que habrá dos, dos semanas. ¿Cuándo fue cuando oficié el... El, el programa este con, con lucía que se presentó aquí por, por sorpresa por sorpresa lucía aunque okay, hay 15 días o, o más o lo mejor no lo sé no lo sé bueno pues ese día al voy voy comentarlo en, en antena y todo eh, cayér el frontal yo fuego el programa como no soporto la, la luz porque soy a cierto punto fotofóbico ¿Eh? de uno de los míos apellidos y que para arriba pues está bueno, está comprobándose ahora que es que, que verdad que no lleve ninguna ninguna exageración y que realmente muestro fobia ante ante las luces y pueden provocarme unos ataques ahí De, ...de una... De, ...de Nistagmus y de... ...bueno, más historias... ¿eh? ...más historias que... ...ya de algún día... ...de algún día me, que me pete... cuánto les toes ...bueno, por la historia... ...llé que... Mm, eh, ...yo como traigo este frontal... ...bueno, pues entre... ...no me acuerdo exactamente por qué motivo... ...el frontal cayó... ...y al caer... Ca, ca, ...desarmóse... ...eh... ...les pides ponleado, el tal para otro... ...y bueno, y fue recogiendo los cachos... Y, ...y montándolos... ...el único cacho que no llegué a, a encontrar... Eh, ...fue, bueno, pues como si dijéramos la, la pantallina... ...el cristalín eh, que, que va delante... ...y que protege, bueno, pues los los ledes... ¿eh? ...yo es sí, oh, muy viejo, yo, yo un frontal de, de ledes... ¿eh? ...con tres ledes de esos... ...y bueno, pues perdí, no lo encontraba y tal... bueno, que ¿qué se va a hacer?... O sea que, y mira que lo busqué pero no sabía dónde cayera oye pues queréis creer que ahora dos semanas después llegó llegó el estudio de, de la cuca ¿eh? plantó aquí ¿eh? <risa> y miro para la mesa hoy pues ahí en aquí que está tal que en cuestión esas cosas nada más nada más pasen en, en radio cuca ¿eh? Sí, yo no sé exactamente por qué porque mira que Que ya pues digo que por aquí pasa a mucha gente que, que no necesariamente es gente que conozco, no necesariamente es gente que, que se llama amigos. Y, y yo siempre lo digo, ¿Mm? y vale, ahora voy a ser un poco contradictorio con, con lo que decían antes de. de No llanciar conclusiones sin estar seguro de no decir que un efecto eh, responda a una causa cuando pueda haber más causas, no lo sé. Voy a llanciar una mera hipótesis, esa hipótesis no hay falta de que de que, de que razones la, la causación ¿no? Eh, una hipótesis, bueno, sencillamente, tiene que ser un poco razonable, eh, un poco razonable, comprobable, ¿no? Eh, o mejor dicho falsable ¿eh? y bueno que se pueda poner en en a, se pueda poner a prueba o sea que tampoco tiene que ser una locura yo voy a poner una hipótesis eh, que un, tengo, no tengo sé yo muy bien hasta qué punto se podría poner a prueba ¿eh? supongo que que si esto fuera un contexto En, en, en, en, en, en, controlable experimental pues podría ponerse a prueba no llegan en, en absoluto gestiona ¿eh? un contexto real como la vida misma... porque ya es la vida misma pero yo pienso que bueno el radio cuca ya os digo cumple 35 años para pa el año que para el año que entra pa, dentro de unos poquitos unos poquitos meses yo pues eh, llevo ofreciendo cosas en radio cuca Pues catorce años Catorce años y nos ofreciendo cosas en Radio Cuca Entonces conocí muchos estados de, de la Cuca Muchas situaciones diferentes Cuando cuando conocí la Cuca ¿eh? Cuando llega a la Cuca La Cuca ya era un sitio normal y corriente ¿eh? con, con gente que mandaba ¿eh? Y gente que Que bueno, no tanto gente que obedecíamos Sino gente que hacíamos cosas A escondíes de los que mandaban Ya vos conté más de una vez Que yo el primer programa que hice Entre otras cosas no avisé a, a esos que mandaban <ríe> No se enteraron, no sabían que, que, el, que el programa mío existía Y bueno, no sé si era de alguna vez pagamos Cuido que sí que de alguna, de alguna pagamos ¿eh? La cuota Pero bueno Siempre que hay un poder eh, se ejerce una resistencia Esto es como la ley, esa física de acción y reacción que siempre ante una fuerza se pone otra se me... ¿cómo es? ¿sabéis cómo yo? Eh, a, a ver, hola, gente que tengo en el chat, Macetu, vieja tata Echaeme un hábito, coño, ¿cómo la, la... la formulación de la ley de acción y reacción? A toda fuerza supone una fuerza similar pero de distinto sentido, bueno no sé. La cuestión es que cuando hay poder, ¿eh? cuando hay cuando alguien de poder, pues hay resistencia. Yo cuido que ya es inevitable. ¿Mm? Yo un en como como el Tai Chi, ¿eh? como el tai chi o como bueno pues o oh, eh, oh, artes yo no soy experto en, en, en artes orientales y tal pero bueno en la equidad me parece que se pasan los unos principios eh, evitar la resistencia y de esa manera llena la forma de, de que no tenga de que la, la fuerza bruto pues pues no tenga no tenga ningún tipo de ventaja ¿eh? yo que de practicar Tai Chi, con precisamente el trovador, fue el que me, el que me enseñó de alguna vez, y, y llegar a poder experimentar eso, de cómo el, el, ese ser agua, ¿eh? ese ser como el agua que decía, aparte de camarón, <risa> decía, lo, decía lo Bruce Lee, ¿eh? mi water, my friend, ¿eh? eso que tantas coñas provocó el, el anuncio aquel del Big Water, my Friends que decía Bruce Lee, Bruce Lee y era un tío extremadamente sabio, doctor, en, en filosofía, por cierto, ¿eh? y esto no ni era ninguna broma, y era de verdad, ¿eh? y era de verdad. Bueno, pues la, la cuestión ya que, ya verdad, o sea, tú, si no ofreces resistencia, esa fuerza vuelves incluso en contra del que la del que la exerce. Eh... eh Claro, esto si lo llevaremos al ámbito este diríamos bueno pues la, lo que hay que hacer con, con los poderes y ¿eh? no no pones a ellos pues si hay oportunidad si hay opción si existe opción pues eso no, no ponete a ellos. Claro eh, eso no significa obedecerlos, significa ignorarlos. ¿eh? Cuido que esa sí sería la mejor la mejor manera de de oponerse al al poder, ignorarlo ¿eh? y seguir haciendo cada uno lo que lo que quisiéramos claro que supongo que eso en origen fue así no porque imagino vamos a ya que estábamos hablando de ¿eh? de esas sociedades preestatales que posiblemente se preestatales y y pre cómo se diría? prepoderosas <risa> pre previas a que existiera ningún ningún poder impuesto supongo que que en un principio cuando alguien quiso ejercer el poder pues seguramente pues, pasaron de lo olímpicamente ¿eh? lo que pasa que bueno pues, seguro que llegó un momento en que sí que quiso ejercer el poder agarró un palo y empezó a dar palos por ejemplo ¿eh? en algún momento llega la llega la fuerza bruto ¿no? supongo que supongo que es en ayer porque si no no tiene explicación porque el el fecho de por qué eh, personas, individuos se someten a la, a la De, de otros individuos, de otros individuos diferentes. Bueno, la cuestión es que tampoco quiero yo marchar demasiado de, del tema. La cuestión es que en Radio Cuca, años A, pues eh, sí que existía esa esa, situ esa situación de, de poder. ¿no? Pues sí, había unas personas que gestionaban y otras que, que sí Sí. y eh, existía resistencia claro ¿eh? había poder pues había había resistencia para pa ponerse así poder no había a lo mejor la, la posibilidad de de esquivarlo ¿eh? o a lo mejor sí a lo mejor sí podríamos podríamos eh, discutir eso con de alguna gente de, de los capítulos prohibidos de eh, correntillado que durante algún tiempo hizo una especie de resistencia eh, pasiva podríamos llamarlo bueno no sé Uy, que, joder, cuántas cosas, cuántos conceptos tan, tan saliendo, eh. Va a haber que, a haber que debatir más eh, acerca de esto. Podían debatirme malo los chateros, no me lo debaten. Ya desde que me me ha dicho eso de cómo oficiste el patal de lentejas. o oh, no volví a decirme nada. Y de esto hay una hora por lo menos. No, no hay una hora, hay un poco menos, pero bueno, hay mucho tiempo. Mucho tiempo igualmente. Bueno, pues que decía que cuando en Radio Cuco existía, existía el poder, existían los que gestionaban el poder y los que lleguen gestionados por, por otros. Esto no pasaba. ¿eh? Sí, y, y si un día de es una cosa en, en la radio, pues seguramente la semana siguiente cuando llegares ya, ya no tuviera, eh. Eh, seguramente no ayudabes a, a otro, seguramente. Yo viví eso, eh, viví eso. Y, y ahora pues vivo esto otro. Ya os digo, que no llega ahora el, seguramente el mejor momento de el mayor momento de la cuca. ¿eh? No somos Oye pues vamos tirando para pa pillos, pa no sé si será eso, y vamos teniendo desgraciadamente otras, desgraciadamente o bueno o no, o por fortuna otras cosas en las que, en las que pensar y en las que, eh, que ocupar el el tiempo, que no son, que no son la radio, pues, pues seguramente. Eh, seguramente no un un se extrañe ya normal ya normal la gente viejo pues oye lógicamente eh, va teniendo va teniendo otras cosas mira hablando de de viejos Voy a, ahora cambiamos de anécdota, ¿eh? totalmente, lo que pasa que bueno, con estos de los viejos sirvió para hacer de puente, estaba yo pensando, ¿y ahora cómo cuento la otra historia que quería que no quería yo marchar en sin, en sin contar hoy? Eh, porque prestóme, joder, prestóme, prestóme lo que pasó, y eso de hablar de viejos, pues hay y un, un puente muy bueno, ¿eh? y un puente muy bueno que da pie a contar esto otro. Bueno, pues eh, la cuestión que, que quiero yo contaros y que estaba yo en, en ese trabajo a esa un mío, eh, que tantos placeres me, me otorga, eh, que ironía, en, en pillaste, ¿no, verdad? Sí, eh, pues eso. <risa> y, bueno, la cuestión de eso, que estaba yo allí en el mío despacho, en Simentanes, eh, ese sitio donde puedo pasar días enteros sin ver el sol, y bueno pues eh, cuadro que bueno de vez en cuando no sé cada cuando no me doy cuenta ahora no descanso pero viene viene uno a en un cristalero a, a limpiar los, los cristales y yo muy curioso porque eh, aunque el mi despacho no tenga ventanas donde eh, para la calle los tabiques entre eh, tres de los cuatro tabiques que me rodean son de son de cristal ¿Eh? Estoy en una cárcel de cristal. ¿Eh? Pues, pues, pues es lo metafórico que lleve. ¿eh? Vivo en una cárcel de cristales sin ventanas y sin sol. Bueno, vivo no, trabajo. Después para dormir sin sol también porque llevo en noche, pero, pero tengo, tengo ventana comentada, ¿eh? ¿viste? en el sitio en el que duermo. Bueno, la cuestión es que de ese mes en cuando, no sé si llega cada mes, cada dos meses, viene un cristalero a, a limpiar esos cristales. Y nada, bueno, pues soy vino el cristalero y tal eh, Puedo pasar y tal, un momentito me sí, sí, claro que sí Allí seguía a mis cosas y tal Y hubo un momento en que no sé por qué Empezamos a empezamos a hablar Y, y me eh, Tú ya es, es como yo cuando tal De los del pendiente en la orilla izquierda eh? Digo, yo, bueno, pues por la verdad es que sí, joder y tal Dice, no, no, eso es más Eh, tú eres de los de los 80, en los 80 y éramos cañeros hacíamos estas cosas y tal pues todo de de, de pues eso de no sé si de alguna otra cosa o nada más de, del pendiente de la de la miorella. pero pero no desea de, de ser verdad no desea de ser verdad todo lo que todo lo que de del de pendiente de la miorella Si vos acordáis hay unos cuantos meses o años No lo sé Igual hay años, más bien eh, Dediqué un programa entero al, al pendiente Yo por algún motivo siento, bueno De, alguna, de algún ciño, de alguna creencia Por, por este pendiente que, eh, que llevo en la orella Seguramente yo pienso que, que espella eh, Una serie de, de cosas, una serie de de partes de lo que de lo que soy no estoy muy orgulloso de mí mismo pero de alguna cosa de este es igual sí y el hecho de que pues un paisano ¿eh? me, me reconociera y, y reconociera en, en ese pequeño seto todo lo que yo también entiendo que significa hostia pues pues tome mucho ¿eh? en serio pues tome pues tome la de dios no sé tiene tiene sentido pues pues bueno igual no pero pero bueno desde cuándo las cosas que eh, que yo cuento en en anedonia tienen que tienen que tener sentido yo que yo sepa no fue no falta ninguna no joder pues sí seguís sí, aquí en Radio Cucaracha seguís aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada y en de eh, a lo mejor estáis sintiendo esto en puto directo ¿eh? eh, si sí, hoy es eh, día 30 de Payares del año 2017 pues llevo eh, puto directo Si llegue cualquier día posterior al 30 de Payares del 2017 y puto diferido Y si llegue cualquier día anterior al 30 de Payares de 2017 y un puto efecto paranormal ¿Por qué son putos? Eh, eh, todas estas cosas eh, ¿Vienen de servicios sexuales? No sé. Pero dice, dice. Ya veis que yo muchas veces me, me, me pongo a analizar ¿eh? el por qué se dicen las cosas. Yo no sé por qué. Se dice, puto, de esto. Joder, puto, ¿por qué? No sé. Bueno, en fin. Bueno, no quería, no quería acabar hoy sin, sin proponer una, una cosa nueva, una cosa nueva que ye, eh, que pienso que voy a voy a poner en marcha una una sección en el programa. ¿eh? Ya ves que muchas veces a lo largo de, ¿eh? de estos diez añinos de esta década Edonia, muchas veces y eso de voy a hacer una sección. ¿Eh? Que después se hacen para pruebas excepciones. ¿Eh? Pero bueno, oye, el problema mío. Oye, si, si quiero decir que voy a hacer excepciones, ¿eh? Aunque después sea mentira. Sí, pero voy a hacer una excepción. Voy a hacer una excepción que se va a llamar la, la incoherencia de la, de la semana. ¿eh? Esta, a ver, la incoherencia de la semana van a ser eh, incoherencias eh, siempre... Bueno, incoherencias con las cosas que yo digo, ¿eh? y que yo posturo una cosa, predico una cosa, y después eh, yo me comporto de de manera de manera incoherente con ello. Ya sabes que yo soy este madre de incoherente y digo lo siempre. Pero bueno, eh, nunca no mal materializarlo y eh, y dedicar, dedicar eh, un trocín de, del programa a esas, a esas incoherencias de mierda, eh, esas incoherencias de mierda. Eh, hoy al fin y al cabo ya contar lo de pan rayado, ¿no? eso lleva una incoherencia una incoherencia muy muy gorda eh, pero pescancéme de bueno otra que no esto no es incoherencia esto lleva una una cosa triste eh, consecuencia de, de, del del trabajo del trabajo salarial Pescancéme hoy precisamente porque bueno pues cuando eh, un pues, el era te que alentamos de, de la noche alentamos de este programa Hablemos de, de un explicator, es que, que, que, por cierto, esto, ¿qué pensabais que les yo? No, yo no les fice, fízoles la mi mamá, Fizoles la, la mi ¿eh? mamá, porque yo últimamente no, no cocino prácticamente nada. De hecho, eh, de hecho cuando. Dime la, la vieja tata esta Pero te seguimos queriendo igual Aunque seas incoherente Bueno, lo de aunque seas incoherente lo añado yo Pero bueno, anda Bueno, alegro De por lo menos ser un ser querido De algo yo, de algo Pero soy si extremadamente incoherente eh? Mira, hay una, una cosa eh, Yo ves que siempre digo Que, que para mí lo más importante eh, Son las personas Y tener gente que me aprecie Que siempre me presta hacer cosas por la por la gente que, que me aprecia ¿no? que eso para mí y hacer que la gente se sienta bien eso para mí es más importante que, que cualquier otra cosa supuestamente pero incluso ahí también también soy incoherente es oye de del espiacostes ¿eh? dijo una compañera que que un día teníamos que hacer un concurso de, de bizcochos Y entonces yo puse mae todo white, hago pues a mí los bizcochos, eh, me de puta madre, y fue con unos bizcochos ahí con, con ingredientes secretos y la de mi madre, y, y, y cada vez que voy de voy de voy de senderismo con una gente, eh, yo salimos una vez al mes y cada mes llevo, llevo uno diferente y, y hacemos el concurso de oh, que lleva, lleva este mes, que que eh Eh, ¿qué, qué ingrediente que si lleva nueces lleva tomate lleva cebolla porque todo eso todo es oficio, eh unos quedan mejor otros peor por cierto, el bizcocho de cebolla de puta madre ¿eh? <risa> no lo cree nadie esto todos los que lo comieron ¿eh? sin saber lo que era pero bueno y el de tupinambú es pantoso pero bueno yo, de vez en cuando uno falla también eh bueno pues la cuestión es que yo según estaba diciendo eso ¿eh? pésquen pues que desde que prácticamente desde que trabajo ahí ya no fuego eh, ya no fuego los bizcochos estoy Te tan cansado que digo ay eh, no paso de ponerme a hacerlo compro lo que sea ¿eh? y claro piensa uno que que eh, el, el comprar mm, no sé eh, compensa el el, el, el no hacer el esfuerzo de de hacerlo de, de yo, que yo totalmente diferente esos bizcochos que fuego yo con, con farina de centeno la mayoría de las veces nadie eh, vende bizcochos hechos con, con farina de centeno y yo muchas veces en cuenta de, de bueno, muchas veces nunca he hecho azúcar blanco entonces unas veces he hecho ellos para endulzar, he hecho ellos panela he hecho ellos miel eh, después para pa la hora de de eso de los ingredientes joder pues son a lo mejor eso, pues pues unos nueces a lo mejor eh, cebollas de la de la mi huerta u otras frutas calabacín tengo uno también fecho de con calabacín bueno con muchas con muchas cosas ¿eh? y supuestamente a ver eh, A mí encantaba me hacer eso Porque yo veía a la gente ilusionado Y, y lo que lo, lo que yo divertía Al intentar buscar eso El ingrediente tal secreto del mes ¿eh? Y pasábamoslo muy bien porque no lo fejo ahora? ¿eh? Porque soy tan Tan extremadamente miserable Como para ¿eh? pa No, pa no pa hacerlo ¿eh? Porque soy tan, tan miserable Como para Para ¿eh? pa pensar que, que Les perres Que de algo que, que compre con perres va, va a sustituir a ese bizcocho que, que yo hacía Acordemos que al principio Os dije que este sábado Tenemos una cena de, de traje de Radio Cuca De yo traje esto, yo traje lo otro Pues hombre, a lo mejor eh, Los compañeros pues pues cocinen cosas para pa llevar Yo voy a ser tan extremadamente miserable Que sencillamente voy Voy a pasar por, por una tienda, por un supermercado Y voy a comprar de alguna cosa La, la que sea, y, y, y voy a llevar eso En cuenta de hacer yo de algo ¿m? Porque soy tan extremadamente miserable que, que, no, que no lo voy a hacer yo Que voy a comprarlo si, si, no sé, Llevando totalmente la, la contraria a, a cualquier cosa que Eh, que yo que yo pueda tener predicado, como todas esas veces que coño el autobús pa, eh, en cuenta de ir de, de caleando, como todas esas veces que en cuenta de hacerme yo la comida voy a comprar un par de, un par de pinchos, dice, dice la vieja Tata en el, en el chat, dice, wow, ¿en serio usan panela por allá? por acá solo lo usaban en los pueblos ahora no sé no no vieja tata no no aquí no se usa panela usa yo usa <ríe> yo bueno yo solo no usa la alguna persona más pero pero muy poca ¿eh? muy poca muy poca tampoco es una cosa habitual y también es verdad eh, que la la panela que yo uso según me me dicho gente que Que, que tuvo por allí, o que son de allí, de allí que decir, del otro lado de la mar, y la conocen más, eh, Comentadme que eso que yo uso, que no, no saben hasta qué punto puede decirse que sea panela, porque allí es fecha, ya molida totalmente, fecha, fecha grano, ¿Mm? Eh, en cuenta de ser en bloque también, también me está una vez eh, amigos que viajaron los otro día de la Marta, si un me de, de regalo como me presente un bloque de, un bloque de panela ¿Mm? está por rica la panela, por cierto ¿sí? o bueno, por lo menos a mí gustame, habrá sin quien diga pero yo es ya sabe exactamente igual que el azúcar blanco, bueno pues, pues no, a mí sabe de otra manera joder, gustame ¿eh? más Y bueno, habrá que, habrá que ir, habrá que ir acabando, ¿no? No, no os parece. Bueno, ya, sé, vosotros vais a decirme, no, no, sigue, sigue, no. o ¿eh? Fobondo, eh, fo A ver, oye, que, que ya hay uno mayor, joder, ¿eh? Que dice Macetu también. Acabo de recordar las anécdotas sobre los compañeros de la construcción que se extrañaban por ir en bici de currar. <risa> sí, efectivamente, efectivamente, yo, ¿eh? Yo cuido que, que ahora sería tan miserable que yo en un día en, en bici a, a currar. Hombre, que se extrañaba, no, que me llamaba miserable. <risa> bueno, no en un día inventando ese caminazo, acabé siendo ¿eh? Eh, el, el alter ego de aquel que trabajaba en la construcción, acabó siendo anedónico y miserable. <risa> Entonces, oye, mira. <risa> y, ay, coño, ¿Te has puesto tan miserable que te has comprado en todo el terreno? Diz Macetu, no. Eso tuvieron, tuvieron, Ando de xe en cuando en ¿eh? quemador de dinosaurio. Pero no me compré ningún quemador de dinosaurio ni lo tengo yo. ¿eh? Ando de xe en cuando en uno que llega de, del miguelu. Y que si por el miguelu fuera hubiera sido hubiera sido para mí. Pero, pero yo no, no lo quiero porque no los quiero. Pero bueno, soy miserable Macetu. ¿eh? Porque ahora... compré una una bici ya lo comenté de alguna vez aquí me parece pero bueno si no lo comenté estarás ahora mismo echándole les males a la cabeza sí pues tengo una bicicleta hombre ¿Mm? el razonamiento ya era de decir bueno pues con la bicicleta voy a poder permitirme ir a la huerta con más facilidad aunque ya voy para y me dolan las cosas pues pues voy a poder ir a la huerta y tal Bueno, que al final acostumbro estar la puñetera bici eléctrica, y como a las demás meses y necesidades creías, ahora ya necesito la bici eléctrica, porque ahora ya soy tan han flueso, ¿eh? que, que, que en la otra bici no soy, no soy quien no andar ya, ya en una pedal, una mierda, ¿eh? y, y bueno, ahora ya como se animo chat. Dizme, dizme también la vieja tata. Dice, no sabía que eso se exportaba por la panela. Ahora sí hay que llevarte. Bueno, anda, pues eh, si algún día vienes por aquí, es muy rica incluso comerla sola. Bueno, yo sola sola, la verdad que yo es muy dulzona, ¿eh? Yo no soy, no soy tampoco tan dulcero. Y entonces sola sola, hombre, como que no, ¿eh? Se resultaría demasiado, demasiado... Demasiado dulzona para pa, pa mi gusto, ¿eh? pero bueno, oye, yo te pones, eh? oye, también, qué coño, estoy diciendo dulzona por mi gusto y como a mí la cullara es, eh, pues, pues igual, igual y todo, cuestión de, ¿eh? cuestión de, de fazerse, de facerse a ello. Bueno, esta semana voy a ir deseando ya, ¿eh? pero... Mm, diría pues que, que apostar y saber qué miseria cuento por la, la semana que bien mira voy a voy a dir a dir más de tu joder ahora vea cómo se anima el chat pues estando así nada animado <coughs> ahí perdonad que estando así nada animado no voy a marchar diz más de tú cómo se cargan esas bicis? Eh, supongo que lo dices por la ética, pues nada tío, enchufando, eh, sin más, agarras la batería, por la mía por ejemplo, eh, agarras la batería, sí, sí, tienen, tienen cargador, eh, porque pregunta, tienen cargador? ¿Lo he puesto para ellos, la mía por lo menos, nada, agarras la batería, yo subo la para casa, eh, y tiene un cargador, como, como el de un teléfono de cualquier otra movida de estas, y enchufe su enchufe y, y he un bueno Cinco líneas en cargar y tal. Lo que pasa es que yo de la de noche para eh, pa, pa que tal y por la mañana ya está cargada. ¿Viste? Eh, pero va a ser tu fama en caso. No, ¿No te pilles una bici de ese, hombre. Eh, a, a pedala. ¿eh? No cabeza como yo. No cabeza en, en la miseria esta. Joder. No acabes en, en la miseria. Que por cierto, comentamos la que posiblemente sea la, la miseria de, del. de la semana que viene. Mira yo tengo, ya vos lo conté muchas veces, tengo, tengo pites, ¿eh? cada vez haciendo la las manos, también eh, una miseria, el gallinero está, está cayendo, está cayendo. Y bueno, pues ahora mismo hay rates. Lógico, a ver eh, si hay pienso disponible, hay comida disponible, pues si, sí, las rates eh, Métense allí a, a comerlo. y bueno pues yo inventando maneras para pa desfacerme deshacerme de ellas. pero ahora como no tengo casi tiempo pues casi que si no veo nada mira estoy hoy precisamente estuve hablando con la con la mi abuela con la mi mamá que tuvieron con un con un vecino del de sitio de, donde tenemos la huerta, donde tenemos respites y comentó ellos un truco que fallé y que viene, que funciona muy bien que poner el, el comedor en riba de bastante alto arriba de una de una plataforma que la plataforma tiene que ser metálica porque porque entonces tiene que tiene hay que poner un poste ¿eh? un poste alto y es una una plataforma eh, metálica y entonces lo que pasa allí que eh, los rates pueden escalar perfectamente por, por el poste Pero cuando llegan a, a la plataforma ¿eh? y por el metal no pueden agarrarse y no son quien a no son quién a, a desplazarse y poder llegar a, a la comida que está colocada arriba ¿Mm? y es como eso, como hacer una, una mesa, una sola pata central, una mesa que sea que, se, que tenga la, la la parte de arriba, lo que a la, la tabla metálica. Entonces bueno pues dice, hostia, Pues todo que ponemos a hacer eso. Eh, mira, oye, oye que estamos a, a día 30 de, de Payares Vamos a ver lo que tardo en, en, en ponerme a facela Ya no digo en facela, digo en ponerme a ello ¿eh? Supuestamente ya estaba cavilando yo estaba imaginando la manera en la que la iba a hacer y tal Supongo que eso es también un inherencia de inherencia del golo. la diferencia de que el miguelo no era miserable y el miguelo hubiera se ¿eh? hubiese comido la cabeza seguramente estamos hoy eh, acordándonos la la mioma y, y yo seguramente si, si ese mismo vecino hubiera dicho este método al al miguelo el miguelo estaría ahora comiéndose la cabeza con cómo hacerlo seguramente pasaba la próxima noche casi sin dormir porque estaba reía continuamente dando y vueltas a cómo hacerlo con qué tal y seguramente por la mañana ya ya tendría el hostia espera voy a hacerlo con esta chapa que está ahí pegada al al, al al piescal no sé qué y voy a coger este este poste de madera que tengo ahora mismo para que me den faves por ello y entonces voy a clavarlo y voy a hacer un furaco con él con el taladro y, y voy a meter y, ¿eh? Y llegaría mañana para allá y pondrías a hacerlo y emocionarías tanto que seguramente ni se acordaría de, de subir a comer y, y estaría allí todo el día silbando porque acuérdame que cuando él cuando el Miguelo estaba trabajando, ¿eh? estaba haciendo un invento un invento de estos y estaba y estaba prestando y él silbaba, sí. <risa> estaba trabajando y. y se levantó un tiempo ¿eh? y, y cuando cuando terminaba ¿eh? cuando lo conseguía cuando ya ya tenía el invento pues ya era ya el más feliz del mundo y se lo veía ¿eh? se lo notaba no sé si si yo seré seré quien para pa tanto y le daría algo de él Hombre, de alguna cosa, de alguna cosa sí, seguro. Bien de cosas, seguro que. seguro que no. Pero bueno. Sella como sella? pues nada, ya les manes sucesivos, diréis viendo o sintiendo lo miserable que, que soy. ¿Mm? En fin. Soy mucho, soy mucho, aunque me queráis igual, ¿vale? Yo no sé, oye, encantado de que me, de que me queráis, ¿eh? Con incoherencias y, y ellas Yo lo que consta que, que, que también, ¿eh? Lo que, lo que yo quiero a la gente que, que sentís esto, no vos lo podéis ni imaginar. Por eso precisamente siempre termino con, con este deseo y este miedo Por Dios, tenéis cuidado, que no vos coña, ¿vale? Venga...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 Que estás padeciendo una náusea constante tragarte siempre los mismos frutas Sin girar, sin parar Encima de un pedrusco que ha dado ya Demasiadas vueltas, demasiadas veces En el mismo sitio, y sobre el mismo eje. Y ya lo has comprobado A cada tropiezo le sigue un palo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 un canijo pero sabes ya que a la vida das asco verla pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa si no quieres caldo toma siete tazas y todos a una pisándote la chepa arrambla brinca mal besa que siga el paso doble la cuerga flamenca grita con ellos viva las caenas rompe ya